Mañana sábado, 14 de mayo, se va a dar una visita al Monte Peloni y además un homenaje a Mario Méndez. Para conocer detalles, estamos en contacto telefónico con Carmelo Vinci de la Comisión por la Memoria. ¿Cómo estás, Carmelo? Buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, eh, conociendo los detalles de esta visita especial que se va a realizar en el día de mañana, Carmelo. Sí, bueno, este, como hemos informado este, a partir de esta semana de principio de semana, este sábado, mañana, si el tiempo lo permite, vamos a realizar una jornada eh, que va a ser eh, la primer visita eh, pública, digamos, este, a la que pueda acceder la comunidad al Monte Peloni. Eh, sabemos todo que desde que iniciamos con el proyecto de sitio, de memoria, hace un tiempo, estamos intentando construir en ese lugar, este, ese sitio, y eh, recién este, esa va a ser la primer visita que eh, hagamos con, eh, con la posibilidad de que pueda ir eh, cualquier este, persona, porque hasta ahora lo que hemos hecho es este, ser visitada o por los jueces o por la CONADEP, o eh, por algunas escuelas cuando fue solicitada. Eh, a esta visita la queríamos llamar, le queríamos hacer un homenaje porque justo mañana es el noveno aniversario del fallecimiento de uno de los compañeros que ha trabajado muchísimo por el tema de la memoria en Olavarría, que ha construido este, una situación de la que nosotros hoy este, podemos ...si se quiere disfrutar eh, con cierta base, ¿no? Él fue el que creó esa comisión por la memoria eh, cuando en el año 2000... ...en el Consejo Deliberante se formó la comisión con otros concejales... ...y se pusieron a investigar sobre, esta, sobre la situación de los desaparecidos. Así que eh, al cumplirse mañana el noveno aniversario de su fallecimiento... Queríamos dedicarle de alguna manera esta primer visita como eh, la apertura eh, del, del monte este, a, a ese compañero. Bien, algunas cuestiones a preguntarte, Carmelo, y esto tal vez va a dar lugar a que eh, algunos oyentes se puedan sumar a esta visita y recorrer el lugar eh, conociendo más de fondo lo que sucedió en aquella época sabemos eh, que hay personas que estuvieron involucradas de alguna manera especial con la época más oscura de la Argentina como fue la dictadura y otros que la padecieron desde otro lugar eh, tal vez desde un lugar donde no padecieron situaciones terribles como la pérdida de un hijo por ejemplo eh, o lo que fue estar presos en las condiciones en que estaban presos allí ¿no? eh, o alojados allí eh, ...es eh, interesante conocer los detalles de Montepelón... ...y la gente pregunta, suele preguntar, Carmelo, por, por el lugar... Eh, ...suele plantear inquietud de conocer el lugar... ...bueno, lo que nosotros sabemos es porque había un compañero... ...que vive ahí en las cercanías del monte... ...de que este, sí, que había mucho interés en gente en conocerlo... ...generalmente siempre hay algún disparador... ...por ejemplo para la fecha del 24 de marzo, de septiembre el 16 de septiembre, este, que se realizan actividades y la gente quiere conocer el lugar y se acerca y se encuentra con que no sabe exactamente dónde está o que este, se queda en la tranquera viendo a ver si está la posibilidad de, de, de poder eh, pasar, ¿no? Uh -huh. eh, interés hay. Y, y bueno, lo que decías vos respecto de que gente que la padeció y no la padeció, yo creo que, que víctimas de la dictadura fuimos todos, tanto los que en distinta manera, por supuesto, no, este, tanto los que la sufrieron en carne propia con, con detenciones o desapariciones, como aquellos que de alguna manera desde afuera tuvieron que sufrir las consecuencias eh, con otras características. Y nos llamó mucho la atención que en un día de en un día, en un solo día que hemos tenido eh, de difusión de, y de anotar a, a esta gente que quiere acercarse, eh, los teléfonos han estado sonados constantemente y casi casi ya no quedan muy pocos lugares uh -huh. este, eh, eh, anotándose una gran cantidad de personas. Así que el interés existe, eh, no solo por parte de familiares, sino por parte de, de, de personas que siempre han seguido y lo ven este, al tema de los derechos humanos este, eh, como digamos, algo... Algo este, eh, que es necesario eh, seguir eh, avanzando en el conocimiento. Sin duda, si estos lugares son referentes para eso. Eh, contame un poquitito la situación de Monte Peloni, Carmelo. Eh, ¿Monte Peloni actualmente pertenece a...? Eh, Monte Peloni pertenece a Fabricaciones Militares. Eh, fabricaciones Militares está bajo el área de debido, este, y nosotros hicimos gestiones para eh, poder, eh, hicimos gestiones para poder eh, tener la tenencia de ese lugar. Y hicimos gestiones para tener la tenencia de ese lugar y estamos en los trámites este, para, para lograrlo. Eh, Vos sabés que generalmente cuando se, hacen, este, cuando se trabaja con algunas áreas del Estado, Este, se suele demorar bastante estos temas, uno en realidad tiene que tener esa constancia que nosotros la estamos teniendo y creemos que podemos lograr Carmelo, retomamos el contacto mientras aguardábamos, pasaba los datos de cómo pueden hacer para reservar lugarcito en el micro, me decías que alguno todavía hay no todavía hay algún uh -huh. lugarcito y además quienes tengan medios de movilidad y quieran ir, este, pueden ir y nos encontramos allí en la señalización de la bajada de la ruta, pero Todos aquellos este, que quieran anotarse para ir en el micro, bueno, yo escuchaba que recién cuando retomábamos la comunicación estabas pasando el teléfono. El 412-227 es el teléfono en el que estamos anotando. Todavía quedan algunos lugares y, este, y bueno, esperamos este, a todos aquellos que quieran venir, en, al menos en, la primer, en esta primera visita, ¿no? Después intentaremos seguir trabajando con las escuelas en forma... Este, eh, ...constante, si se quiere, una vez cada 15 días. Uh -huh. Aquellos que sí. vayan con sus propios... Eh, ...o por sus propios medios... Eh, ...se pueden unir al, a la caravana... ...que va a salir desde el archivo de la memoria, entonces. Exactamente, uh -huh. digamos, aquellos que quieran acompañarnos... ...a los colectivos que salgan desde el archivo... Eh, ...saldremos a las 2 de la tarde... Eh, ...a las 14 horas... ...desde 25 de mayo y Bolívar. Eh, aquellos que quieran acompañarnos, gustoso. Y el resto, repito, nos encontraremos allí eh, en, en donde se encuentran los tres pilares eh, que dicen memoria, verdad y justicia, que es la señalización de entrada al monte... ¿Qué está? En la bajada de la ruta 226, en el camino donde está frente a la cantera Miles. Está bien. Eh, otro detalle más, eh, Carmelo, para compartir con los oyentes, aquellos que por allí vayan eh, y hayan vivido la historia desde el lugar, eh, no de tener víctimas ni, ni familiares este, que, que fallecieron en aquella época. Eh, ¿De pronto van a tener la posibilidad de charlar con sobrevivientes también, ¿no?, al final de, de, este, de esta visita? Sí, sí, sí, sí. a ver, esto lo que tiene de alguna manera de interesante es que la historia va a ser contada por quienes este, la han vivido desde allí y dentro, quizás en ese, momento, en ese momento no sabiendo que estaban allí, ¿no? Eh, por lo tanto va a haber compañeros y casualmente hay un compañero que ha venido del sur justo y se encuentra en Olavarría y además el otro día confirmó la visita un compañero que este, no es de Olavarría y que también estuvo allí y Así que este, creemos que eh, entre todos podremos dar un pantallazo bastante certero de lo que al menos cada uno vivimos desde nuestra experiencia en ese lugar. Así que eh, creemos que es interesante. Sabemos que, eh, en, eh, que para los jóvenes de las escuelas ha resultado siempre interesante y que una hora, una hora y media ha resultado poco, digamos, eh, por el interés que han mostrado y por las preguntas que han hecho. Veremos de qué manera esto influye en las personas mayores, digamos, que seguramente eh, van a ser las que vayan mañana, además de los jóvenes que puedan ir. En realidad, se han anotado también para ir, que van a ir eh, algunos por sus propios medios, este, jóvenes con militancia política también. Este, sí. eh, o sea que va, va a ser una jornada en la que, este, bueno, nos va a servir como experiencia para saber cómo trabajar con el sitio de memoria. ¿Qué? Lo queremos poner en funcionamiento, que nos están faltando muchas cosas, sabemos que recién después de dos años pudimos sacar un árbol que se había caído, y, y bueno, y todo necesita dinero, y, y bueno, y no siempre este, es, es fácil encontrarlo. Pero está la voluntad de, al menos, de que ese sitio, así como está, sin nada adentro, quizás este, bastante parecido, eh, muy parecido a como fue en aquel entonces, este, se, lo pueda, se lo pueda ver, se, se pueda caminar por allí, y cada uno este, tendrá su... Este, seguramente sentirá este, en forma distinta eh, lo que le brinda ese, ese paisaje, que, que por un lado es tan, es tan bello por ser un vivero y por otro lado, digamos... Este, es tan triste por, porque allí... Por la historia que arrastra, Por ¿no? la historia que ha arrastrado mm. y porque allí han quedado este, compañeros este, muertos, ¿no? Por último, y para cerrar la nota, ya no te quito más tiempo, Carmelo, preguntarte sobre las cuestiones judiciales eh, que tienen precisamente como protagonista Montepeloni. ¿Cómo están esas causas? Bueno, la causa eh, está esperando para el juicio oral, digamos. Ya la Cámara aceptó, digamos, las actuaciones del juez Comparato y luego de las apelaciones, por lo tanto no sé si quedará alguna apelación más, y se está esperando ya para realizar este, el juicio oral, para que le pongan fecha al juicio oral eh, en lo que hace a la causa del Monteperón, y ya tenemos la de, la de Moreno, que sí creo que tiene fecha o estamos a punto de que le den fecha. Así que eh, por el momento tenemos a esas cinco personas detenidas y, y, y a la espera del juicio oral para ver qué pasa con el resto. Esa es la situación, el panorama judicial. Bien, te agradecemos por tu tiempo y la información, Carmelo, que mañana se dé la jornada que ustedes esperan. ¿eh? Le agradecemos a ustedes por, por ser siempre el vehículo por el cual podemos llegar a la comunidad. Muchas gracias. Muy amable. Carmelo Vinci, de la Comisión por la Memoria, con esta visita, la primera abierta a la comunidad que se dará en el día de mañana. Recuerden, esto será a partir de las 14. En ese horario partirán micros para los primeros 60 anotados desde el archivo de la memoria, 25 de mayo, 2397, casi Bolívar. Reitero el número de teléfono mmm, a donde pueden hacer las reservas. 412-227 de 9 a 12 y de 16 a 19 horas. Quienes vayan por sus propios medios pueden acompañar desde el archivo o bien encontrarse a las 14:30 con la caravana en la señalización de bajada, ruta 226 y camino de ingreso al monte. De tarde estamos en La Voz de la Región. Hacemos la diferencia en información porque una gran...